La gente se pregunta... ¿Cuándo dijo eso Varela? Lo de volver a Dios y todo ese quilombo. Lo dijo en la charla Nietzsche y la música. Un verano caluroso Ay, y caliente ah, en Buenos ver, Aires. Logo, Mirá. Si en fmelatribu.com ponés Nietzsche... Primero tenés que buscar cómo se escribe... Porque van Z, S, C, todo Z, Z, Z junto... H. Una H, sí. toda la cosa... Vas a encontrar la charla completa. ¿Y cómo andás, Gus? Bien, yo me preguntaba cuando escuchaba... Lo de, eh, lo de López, Julio López... ¿Por qué no es la Madre Teresa? De verdad te digo... ¿Por qué no es una figura... Digo, nacional, exaltada por todos lados. ¿Qué pasó? Porque es inconveniente, digamos. Bueno, pero no sé. No sé, si, yo creo que no es inconveniente. Creo que es alguien... Digo, es un tipo de los sectores auténticamente populares este, que se tomó el trabajo de recordar porque había otros que habían matado. Que yo estoy seguro, casi seguro. No sé, no conozco nada de Julio López. Solamente algunos detalles que fui escuchando y leyendo. Pero que no, Me parece que no era un tipo con militancia, o es, digamos, es un tipo con conciencia, con pertenencia a una comunidad, ¿viste?, con, con la necesidad de que no haya muertes de ese modo. Entonces a mí eso me llama mucho la atención, ¿no? ¿Por qué no pasó nada, de nada en, esa, en ese sentido y quedó como un personaje reivindicado por ciertos sectores...? Bueno, con onda, qué sé yo, algunos de izquierd y eso. ¿Habrá algún, algo habrán hecho que seguirá operando en todos nosotros violentamente? No sé, yo cuando escucho que se discute si Echecolás tiene que dormir en la casa, me parece que están plantando el árbol de nuevo, ¿viste? Es como lo de Julio López fue eso. O sea, te venimos a plantar otra vez el árbol. El árbol del desaparecido, que es un árbol muy complicado, porque es un árbol de ausencia, no es un árbol de presencia desgarrada. Mm. Es un árbol de ausencia. Por mucho tiempo te preguntás dónde está, hasta que en un momento decís que... O sea, hasta que esa, esa frase, ¿dónde está?, se pregunta, ¿dónde está?, se transforma en un imposible. Yo no tengo respuesta a tu pregunta inicial de por qué Julio López no es la madre Teresa de Calcuta, digamos, ¿no? Pero también recuerdo, por ejemplo, a Eva de Bonafini con de declaraciones muy desafortunadas cuando se dio la desaparición, incluso de sectores, digo, sí. de los organismos de derechos humanos, dudando del propio López, ¿no? De quién fue López durante la dictadura y poniendo eso sobre la mesa, que me parece que, entre otras cosas, habrán generado también como cierto descrédito en la figura. ¿no? Probablemente, pero también hay que pensar que... Lo, eh... El periodismo hace de la verdad una sentencia, y eso no es así. La... Hay desplazamientos, hay formas de construir, hay, viste, una manera de enlazar. Quiero decir, no es que lo que se dice primero es lo que es. Es cierto que tiene efectos, no tengo ninguna duda de que tiene efecto lo que podría haber dicho, lo que pudo haber dicho Eve, pero lo que sí me parece es que también hay que tener un poco de paciencia para construir una figura y, y poder tal vez ser un poco torpe en un determinado momento y después entender que eso fue una torpeza y arrepentirse o, o, o cambiar la opinión y empezar a, a sostenerse en otro lado eso uh -huh. no me parece que sea un pecado ahora eh, yo cuando digo lo de eh, eh, la madre Teresa Calcuta no pienso en una figura eh, crística, sino Tiene una, reivindicación, una masiva. reivindicación que sea un poco más amplia. Digo, los cines para ir a ver la película Gilda están llenos. Mm. Bueno, y yo fui a ver la película Gilda además, pero... El, y hay una cosa de santificación y hay colas, viste. Y hay, el gauchito Gil tiene mucha gente. Yo no digo que Julio López es el gauchito Gil. Digo, pero ¿por qué no pasa eso? Mm. Yo, yo sé que es una pregunta ridícula que no tiene respuesta. No la tiene, pero me lo pregunto igual. Sí, no, no, está Pero bien. Y, igual. Y me parece que también hay algo de las narraciones que se pueden armar, ¿no? De los relatos que parecen un poco ficción también, ¿no? Cuando uno ve al viejo López con la boina, las imágenes que conocemos y demás, no nos da ningún elemento de superhéroes, digamos. Y tal vez el gauchito Gilsey nos los da, Gilda nos los da, no la sé. La boina para mí es de diariero. <risa> para mí los que usan boina son los diarieros ahora. ¿No? Mm. Y también algunos poetas. Mm. Los poetas también usan boina. Y los trombonistas de bandas de ska. Ah, sí, sí, es cierto, sí. Trombón y... Sí, de, también trompeta puede ser de, de, de... Sí, esa... Visera, con visera. Pero bueno, es una linda pregunta para dejarla. ¿Qué pasa con, con López, no? De no, Yo, no saber por qué no, no tiene... No sé si hablamos la semana pasada, pero... Ahí a veces, por ejemplo... Creo que es que hablamos sobre lo, lo, las enfermedades que produce el, el glifosato. Mm. Y las fotos. Entonces, ¿por qué esas fotos no tienen la presencia que deberían tener? ¿Por qué no se distribuyen de un modo más pleno? Bueno, Por ejemplo, es... las fotos de Pablo Piovano, ah, de la muestra de agrotóxicos. ¿Viste? Sí. Son fotos que han quedado puestas adentro del libro. Mm. Con un enorme rechazo cuando uno las ve. Pero ese rechazo no se transforma en una conciencia política de lo que están haciendo con el glifosato mm. Yo hablo esto con mi mujer y me decía porque se trata de pobres mm. y los pobres no importan demasiado pueden ser razón para una buena foto pero tampoco hay una hay una cultura de, ¿viste? que el pobre aquello que hace una cultura crística en ese sentido del pobre de Cristo este, hijo de un De un, de un, de un eh, carpintero que termina siendo lavado. ¿no? Bueno, pero se pone en juego lo mismo que se ponía en juego ayer cuando conversábamos con Bruno Napoli sobre el tema del de cirujano asesino, el carnicero sí. asesino donde se reivindica o se intenta comprender al profesional o al dueño de un local que busca el progreso... Al autogestivo, te diría. Al autogestivo, al emprendedor, sí. ¿sí? que termina siendo homicida y no ladrón de un, un auto, un reloj, un sí. celular. ¿no? Y a ese sí. se lo busca comprender y no al pibe que se afanó la caja de la carnicería. Sí, sí. Es, Viste, Rocky IV con mal final. <ríe> Rocky IV Por... es la de la Guerra Fría. Sí, porque, claro, porque siempre Rocky es alguien que viene de abajo y asciende eh, como algunas películas del jazz que vienen de abajo y terminan mal pero, te, pero están reivindicados por su propia producción ¿no? mm. el caso de Billy Holly y tantos otros eh, ¿cuál era el tema? El tema es por qué buscamos reivindicar al cirujano y al carnicero. No, a mí me parece que ahí lo que hay es... Reivindicar o salvar, ¿no? Por eso decía lo autogestivo, porque hay como una reivindicación de uno... ...usted puede y si, y si quiere puede, y si puede obtiene y va a poder vivir en este country. Mm. Que es completamente ficcional. Es una de las razones por las cuales la gente votó a este gobierno. Por una perspectiva de lo posible. Y que no es la perspectiva de lo que es. Lo que es y lo posible hay una distancia infinita. Entonces a mí me parece que hay... Y tampoco se hace una reiteración permanente de la imagen de ese auto aprisionando a ese niño. Como se hizo una reiteración permanente de la familia de Lázaro Báez. Con esa obscenidad, que de hecho es obsceno. Bueno, esto es mucho más obsceno. Mucho más obsceno. ¿Cuánto vale una vida? 8 millones, 10 millones. Bueno, los únicos que pueden tasar las vidas son los del poder judicial. ¿Sabías eso? No, ¿cómo es eso? Claro. ¿Cuánto vale tu brazo? No tengo idea. Ah, bueno, vale menos que el de ella, que el tiene que operar. ¿Por qué? Porque vos hablás. Ella no, ella usa las manos para trabajar, no va a poder seguir trabajando de lo mismo. ¿Y eso lo tasa al Poder Judicial totalmente, en caso de un accidente laboral? Bueno, totalmente, elaborado. tu grosso vale, ¿cuánto? 50.000 pesos y el de ella vale 70.000. ¿Cuánto vale? A edades iguales. Si ella tuviese 69 años, valdría 20 mangos. La inequidad es el valor de la gamba de Messi contra el de mi gamba. Obvio, eso es de ya. Digo, no lo tomes a mal, pero, pero es verdad eso que acabas de decir. Sí. Hay, el, único, el único poder político que puede hacer eso con las vidas es el poder judicial, porque ellos son los que tasan. Hay, hay, hay quienes tasan, tasadores de cuerpos. ¿Cuánto vale la vida de un tipo que trabaja? por 7 lucas por mes de 20 años vale menos que la de un publicista que trabaja no sé en Walter Thompson de 21 o de 27 que es más viejo en algún lado está el y con Excel... colesterol con colesterol y, y con nervio y que también tiene que tomar pastillas igual esa vida vale más porque gana más guita bueno en algún lado tiene que estar el Excel con tu nombre todas las partes de tu cuerpo no es un cuadro de doble entrada claramente y el valor de cada parte ¿no? te diría que no se anima a hacerlo porque tiene como una, un grado de perversión visual enorme, pero, pero lo deben tener, ¿eh? Deben tener más o menos una estadística de cuánto vale, porque además se incrementa con, con la inflación, todo eso. No, no, para mí te investigan en caso de que tengas un accidente y haya que tasarlo, no es que está tasado de antemano. No, pero te digo... Es yo, un buen tema. Ese. No, yo conozco el tema, lo conozco claramente porque... <risa> ¿Ya estamos tasados, decís vos? No, sí, hay un, no te digo que hay una cifra fija, <risa> sí. pero hay un estándar. También, ¿sabés quiénes son otros que tasan? Los de las agencias de seguro. Mm. Pero en realidad es un tasado, eh, se dice, un tasado preventivo, porque el verdadero tasado lo pone la justicia, no lo pone el de, la de el de la agencia. Pero sí que hace el de la agencia es negociar. Ajá. Te pago ahora y en lugar de darte 100 pesos, te voy a dar 80.000. Si querés 100 000, sí, bueno, sigamos el juicio hasta el final. ¿Vos decís que puedo ir ahora a una casa de seguros y decirle tasame la nariz? No. No, pero si vos sacás un seguro eh, contra todo riesgo, seguramente está tasado el valor de tu cuerpo de algún modo. O sea, no sé cómo, pero de algún modo. Bueno, pero relativo a lo que tasa la... La gente de, del ministerio. Ok, me parece que entonces no, debe no, no, de haber una tasa estándar que después, según tus más habilidades, más o menos mantendría sí, sí, tal de cual. Otra. No, pero no hay un cuerpo estándar. No hay un cuerpo no, estándar. No hay un cuerpo estándar, no hay. No hay porque depende de los oficios, depende si fumás, depende de un montón de cosas. Ajá. De, si fumás, si te, tuviste enfermedades, qué sé yo. O sea que el cuánto valés tiene precio real. No, desde ya. Desde ya. Cada vez es más, más claro. Eh, antes era la bolsa o la vida y ahora la vida es la bolsa ¿cómo es eso? y claro porque porque el carnicero sale ¿vos te imaginás matando a alguien? no, para nada bueno, ok, no ahora podés tener una fiebre de situación que te conduzca a matar yo no digo que lo hagas pero podés viste que le pegaron a tu mujer que intentaron violarla que si vos en ese momento agarrás el termo y se lo partís en la cabeza ...y lo mataste... Puede, ...puede ocurrir... ...bueno... ...ahora... ...es porque estaba tu mujer o estaban tus hijos y no sé qué... ...ahora, ¿te roban plata? ...es la bolsa... Mm. ...en qué momento esa bolsa se transforma en la vida... ...en la vida tuya... ...por defender la bolsa... ...o en la vida del otro... Por de que porque te devuelva la bolsa, sacársela y matarlo porque se la había llevado. Es que el objeto está completamente sobrevaluado, ¿no? Bueno, por eso te digo, hay una tasación de la vida ahora. Por cual hay gente que se mata por un celular. Mm. Que le robaron el celular y lo sale a correr al tipo, ...que se sé yo, abre y se lo agarra y no sé qué. Hay gente que se mata por un lugar en el, en el auto. ¿Viste? Que van con el auto y. que me encerraste, que yo se baje y le pego un tiro en la cabeza. ¿Te acordás que hubo un caso en el, en el peaje? Sí. Por eso no hay que hacer. No hay que hacer tonterías arriba del auto. No hay que hacer tonterías. No hay que bajarse, no hay que hacer tonterías. Pero ya eso es de viejo, eso es como como si le hablara a mi hijo. Pero. No hagas tonterías en la auto. Hay una, hay una tasación de las, de, de las vidas, sí, claro que las hay. Podríamos ir un día, ¿no? Así un sábado a la mañana, ponele una salida de ir todas las la que tenga ganas. No, ¿por qué Alan? ¿Por qué dijiste la amor? Porque están los pedazos. Ahí dice cuánto me Porque ahí? también el amor que se compra. Ahí hay no una, voy, ahí voy a ir un, un sábado a la mañana la amor con también. vos, ¿vale? ¿no? no, ahí también se tasa porque vos decís, necesito un cráneo. Sí, no, bueno, y... los que estudian medicina van a ir Pero eso ir prestado, va, sí, ¿no? pero ahí hay, sé que hay una compra de, de cráneos y de huesos. Como también hay compra de. Linda, amable hoy. No, hay compra de documentos históricos, eso también es lindo. Que viste, hay gente que trafica documentos históricos. Ah, mira. Pero documentos de verdad. Sí. Quiere decir, documentos que vos tenés, este... No sé, por ejemplo... Yo voy a contar una anécdota. ¿Tengo tiempo? Sí. Sí. Tengo un par de minutos. Yo me enamoré de Mariano Moreno a un tiro por una razón que no viene al caso, pero empecé a buscar todas las cosas de Mariano Moreno. Me pongo en contacto con un coleccionista... Un tipo que tiene una obra importante sobre Mariano Moreno, que él mismo editaba sus libros, ponía la dirección del lugar y ponía el teléfono. Ajá. Y yo lo llamé por teléfono. Varios libros tiene editados sobre Mariano Moreno, debe tener cinco o seis libros. Bueno, pero, y entre esos libros tenía los textos inéditos de Mariano Moreno, que eran textos raros, que eso dedicado a los indios, bueno, pero y además estaba la fotocopia del texto mm. escrito por Moreno. Mm. Yo lo llamo por teléfono, lo voy a ver al hombre. Y entonces, porque yo estaba estudiando y hablamos como dos horas. Yo les presenté cuáles eran mis hipótesis, diferentes hipótesis sobre Mariano Moreno, que son para diferentes momentos de su vida, porque era un católico Moreno. Era un católico en una época de masones. Y un católico ferviente, o sea, afiebrado. Que no es poco, él iba a ser eh, sacerdote porque era una carrera para un sector medio-bajo, como mm. era de la familia de Moreno. Y entonces vos te recibías de sacerdote y te daban un lugar para que pongas tu iglesia. Y vos cobrabas, no, del, no había Vaticano para que te pague, como hay ahora, sino que cobrabas la guita que te daban en el, en la, cuando recaudas la guita que van con el coso de la iglesia. Había iglesias, las más caras eran más pedidas mm -hmm. y estaban las curas más importantes. Bueno... Este larga todo, se va con... Y entonces voy ahí a verlo a este y a, a, se llama Eduardo Dunhofer, un apellido alemán. Y entonces le digo, mire, yo estoy escribiendo, quiero escribir una novela sobre Mariano Moreno, con Mariano Moreno, con la voz de Moreno y necesitaría las cartas y no encuentro libro de cartas. A ver, espérenme un segundito. Y entonces el tipo abre un, ahí como un placar, como si fuese un, un vestidor y tienen carpetas y trae una carpeta me dice, Cartas, acá tiene esta es la, una carta que le manda Moreno Belgrano esta es una carta que le manda originales. A, los originales bueno, entonces yo empiezo a ver y hay una cosa que se llama la representación de los hacendados que, que es un primer texto que escribe Moreno en, 1900, en 1808 bueno, no voy a explicar nada pero es un texto importante en su momento y entonces me dice esta es la representación de los hacendados donde Moreno pensó el texto No, porque no había máquina, nada. No es una copia, es donde lo pensó. Después se hace una copia y después va a la imprenta. Mm. Quiero decir, estaban todas las tachaduras, estaban las palabras, ¿viste? Lo que uno hace, como vos hacés con este papel, que tachás acá, que pones una palabra acá. Eso hizo. Y entonces yo me emocioné, empecé a llorar. Y el tipo me dijo, por favor, no me manches. <risa> claro, porque era con tinta. Bueno, le pregunto de dónde venía todo eso. ¿Cómo, cómo se llegan esos documentos? Y entonces él me dice, yo se lo compré a Pardo, a Prado, Pardo perdón, que era una, una librería que está ahí en la calle Suipacha, o Maipú, no me acuerdo, bueno, pero está todavía. Y esos documentos pasaron así. Descendientes de Mariano Moreno... Entre ellos José María Moreno, que era el nieto de Mariano Moreno. El hijo de Moreno se llamaba Marianito. Después vino José María Moreno, continuación de Ocoite. Y después, sigue, y después quedan unas tías. Lo que quedan de Moreno son unas tías que tienen una casa en el partido de Moreno. Y pasa el 84. Por <risa> bueno, y esas tías alquilan la casa y se vienen a vivir a Capital, porque ya estaban grandes. Y se la alquilan a un tipo, que se o con la mujer. Bueno, el, el tipo tiene, queda embarazada la mujer por segunda vez. ...y necesita un cuarto que ellas le habían dicho... ...que ese cuarto no, va, no lo abrieron... ...que tenían cosas de ella y no lo abrieron... ...y la tía, la tía le dice... ...no, pero no, yo, bueno, nos vamos... ...si usted no me habilita ese cuarto, nosotros nos vamos... Y, ...y la tía le dice... ...bueno, está bien, saquen todo lo que encuentren... ...hagan lo que quieran... ...y abren ahí el tipo, un tipo común... qué sé yo... ...ve una biblioteca, llama, uno compro libros... ...¿y estaban las cartas ahí? ...no, no estaban las cartas... ...era la biblioteca de Mariano Moreno... ...no... ...obvio... ...ahora, ¿qué pasó? ...estaban todos los libros apolillados Y entonces se desarmaron todos, o sea, con una foto, solo con una foto de toda la biblioteca hubiese sido suficiente para saber qué libros había leído Mariano Moreno. Claro. Bueno, y en un arcón estaban las cartas. Estaban las cartas, estaban los papeles, estaban todas las cosas de Mariano Moreno. Eso sobrevivió. Eso sobrevivió y sabés a qué precio sobre... otra que una algo vos ahí? No, no, ¿qué me voy a comprar? Yo todo eso me lo contó Eduardo Unhofer.